Seguimos en Lackermes de los sábados, pero estamos como en una mesa reducida. Ahora estoy acá nomás, soy JP Gavasa con Cintia Alcaraz. Vamos a hablar con Javier Borelli, que es el director de Tiempo Argentino. La publicación que bancan los trabajadores y las trabajadoras y que ya lleva dos años en esas condiciones. Javier, buenas tardes. Citas, ¿cómo te vas? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. queremos Teníamos ganas de hablar con vos de, de todo, de lo que vaya saliendo, mm. pero de esta experiencia que... Eh, es este, histórica para el periodismo argentino, en un momento en el que además han decidido hacer nuevas apuestas y por eso este, está bueno también para que nos interesemos y para que eh, motoricemos que compren Tiempo Argentino, que accedan a Tiempo Argentino por las distintas plataformas que se pueda. Contanos en qué están, cómo están en este momento de, de su proceso. Bueno, sí, eh, como nos, cumplimos el 19 de abril, cumplimos dos años eh, como empresa autogestionada, como cooperativa, Eh, la verdad que fueron dos años de, de mucho aprendizaje de, de todo tipo, desde la conformación de, de una cooperativa de 100 personas, que es, es mucho más casi que una pyme, este, y, y, y también hacer nosotros los que nos hacíamos cargo de cuestiones que antes pasaban por otro lado, porque los que quedamos en, en, en esta empresa somos todos periodistas y empezamos a aprender también la relación con la imprenta, la relación con la distribución, la venta de anuncios, Y, y proponer además un, un proyecto sostenido por los lectores, que es lo que la hace tanto de inédita esta experiencia. Eh, fue lo que vimos en su momento, lo que, el camino que nos parecía para garantizar la independencia que necesitaba un proyecto de estas características. Y bueno, a dos años eh, las sensaciones de mucha satisfacción porque somos 97 trabajadores, lo que seguimos haciendo en diario... El diario tiene hoy un 70% de ingresos que provienen de los lectores y la mitad de eso directamente de gente que decidió asociarse, es decir, que deja unos pesos más que lo que sale el diario o, o, o que invierte para para leer con anticipo algunas notas en la web y demás, y con eso nosotros podemos sostener esta estructura y que da, que da muchos frutos. yo Solo por poner un ejemplo, la noticia, este, por supuesto previa a... A, a la media sanción del aborto, que, que, que política de la Argentina de la semana pasada, una de las importantes había sido la famosa casa en un baldío de Duhovne, que fue una nota que la pudimos hacer en tiempo argentino, este, y son cuestiones que te van llenando de orgullo y, y, bueno, y, que, y que nos empujan a, a seguir apostando en esta vía. Eh, Javi, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, de, recién decías quedamos 100 periodistas y tuvimos que aprender a bueno hacer otras cosas que no son precisamente el periodismo pero uh -huh. puntualmente con, con el desafío de hacer periodismo en esta lógica autogestiva bueno cómo se fueron organizando bueno fue la verdad que tiempo venía de una, de una organización sindical este, importante antes en la etapa ya privada eh, con muchas asambleas con mucha discusión, lo que vino después fue primero un conflicto laboral donde siguió funcionando esa organización y en el momento en que esto pasaba, que era, digamos, inicios de 2016, sí, cambio de gobierno, eh, había un, una, una falta que entendemos yo de representación por parte de los sectores populares en términos de los medios de comunicación masivos y, y Tiempo logró con, con esa mirada distinta a la que ofrecían la Nación, Clarín, digo, las grandes cabeceras informativas que estaban haciendo un acuerdo... De, a, a mutuo beneficio, el gobierno necesitaba blindaje y los medios se beneficiaron de varias medidas que favorecieron la concentración que hizo el gobierno. Bueno, ahí tiempo emergió como una voz sólida, distinta, donde se vio además que ya no había patrones que mandaran qué era lo que venía, y, y bueno, en ese sentido, lo que hicimos fue tratar de canalizar toda esa energía y, y, y esa impronta que teníamos, eh, y bueno, e ir, ir aprendiendo. Nos basamos mucho en otras experiencias autogestivas de la Argentina, de, que van desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, las grandes empresas cooperativas que existen en, en, en todo el país, y por supuesto los medios, que quizás no había alguno con las dimensiones de tiempo así que habitaban en la capital, pero el diario de Villa María, Independiente de la Rioja, cooperativas como La Vaca, eh, bueno, luego o, otras experiencias que hay en otras partes del país que ya tienen abierto un camino, que nos acercaron sus reglamentos de funcionamiento de la cooperativa, un gran aprendizaje realmente, que, que bueno, tiene sus errores, ha tenido sus tropiezos, pero que la verdad parados aquí, después de, pensando lo que era aquel 19 de abril de, de 2016, es, es fundamentalmente satisfacción y orgullo lo que hicimos. Hace, hace un ratito hablabas de la cobertura de, de la sesión por el proyecto uh -huh. para legalizar el aborto, cómo fue en esta lógica, ¿no? eh entre comillas independiente, sin sin patrones, eh, poder hablar de este tema o de todos los temas de género y derechos humanos. Cómo es, es distinto, se puede manejar de una manera mucho más este con libertad o ró. No? Sí, no, o sea, no hay la agenda de tiempo tiene algunos puntos de contacto con, con la agenda anterior porque los periodistas somos los mismos, ustedes son los mismos, la diferencia es que salieron las líneas rojas. Esas líneas rojas quizás en temas como derechos humanos derechos reproductivos este bueno es es este puede tener sus similitudes habría que ver qué, qué habría pasado con el aborto siendo que digamos el, el diario por por la pauta oficial que recibía el empresario dueño quería generar un, un concepto de periodismo político muy asociado a la línea oficial que en aquel momento también hay que decir que Cristina no se atrevía a abrir un debate sobre el aborto Entonces hay que ver cómo hubiera sido. En otros temas por ahí sí tenía una línea parecida. Y las grandes, grandes diferencias además que se notan a trasluces en el contexto mediático en el que estamos, no hay ningún otro medio que esté este, contándole eh, los porotos de la misma manera que le puede contar tiempo este gobierno, que que al mismo tiempo puedan publicar cosas como por ejemplo los efectos del glifosato en la población eh, en las provincias del interior, porque... Justamente, Monsanto es anunciante en muchos de estos grandes medios o porque realizan exposiciones vinculadas al campo y entonces quieren cuidar esas, esas cuestiones. Eh, lo mismo pasa con este, con vaca Muerta o con otras cuestiones que están generando... Eh, bueno, ni que hablar de lo sucedido con Santiago Maldonado. Uh -huh. eh, bueno, son cuestiones que desde muchos espacios concentrados del periodismo que hacen eje en la capital... Eh, no se cuentan de esa manera, y tiempo lo puede hacer. Si tuviéramos bajo una órbita todavía privada, es muy discutible, porque ahí, por más que uno ponga el oficio, como como todos nos ha pasado, al trabajar una empresa privada, hay temas que, que, que, que hay una línea editorial que te la marcan y que no se te permiten publicar. Entonces, la verdad que es muy satisfactorio el momento en el que estamos. Eh, nosotros venimos trabajando, además con el movimiento de mujeres, ni una menos, desde hace ya más de dos años en el primer paro internacional de mujeres hicimos una cobertura conjunta eh, en 17 países y eso fue posible además porque hay muchos grupos de feministas en América Latina que se que conocieron la historia de tiempo se comprometieron con esto y bueno, nada terminó en una cobertura colaborativa que este año el año pasado en realidad fue reconocido con un premio Lola Mora así que la verdad hay, hay detalles que no hubieran podido ser hechos en, un, en la lógica corporativa que primaban los medios antes y, y bueno Está buenísimo. Recién decías que el 70% del financiamiento es de los lectores. ¿Reciben sí. algún tipo de pauta oficial? Estamos recibiendo pauta oficial. Nosotros lo que, lo que señalamos bastante es que la pauta que recibimos de todas maneras no es acorde al, al, a lo que nos correspondería tanto por el alcance del medio como por criterios de pluralidad. Eh, digamos, el siguiente diario, editado en la capital... Este, o sea, somos el último diario en la capital que recibe pauta, tirando prácticamente el mismo que Página 12 eh, y un poquitito menos que, que Perfil, recibimos 8 menos pautas de Página 12, 16 veces menos pauta que Perfil, que también sale los fines de semana en papel nada más, con lo cual creemos que ahí hay una discriminación, pero de todas maneras sí recibimos pauta, eh, pero bueno, con esa diferencia. Por eso nosotros hemos abogado por una... Por un criterio eh, con un criterio establecido a través de una ley para la distribución de la pauta y que no siga la discrecionalidad que este gobierno no solamente no ha corregido, sino que ha incluso agravado en términos de que concentra casi toda la pauta en los grandes medios, favoreciendo esta lógica donde cada vez hay menos voces. Eh, ¿Cuál dirías que son las eh, cuentas pendientes, obviamente tomando en cuenta las circunstancias de las que estamos hablando? pero como organización cooperativa ¿qué crees qué paso crees que tienen que dar en este momento de acuerdo a las posibilidades que, que les permite el contexto Bueno nuestro nuestro gran desafío enorme y que bueno ahora acabamos de, de, de, de, de actualizar y de, y de abrir públicamente digamos, nosotros tenemos una, una mentalidad muy importante en transparentar todo lo que sucede en el mundo en los medios entendemos que los medios han vivido siempre con una historia muy opaca, nos dicen de dónde sacan la plata, en qué le invierten. Nosotros eso lo transparentamos todo el tiempo eh, y creemos que el gran desafío ahora, y nos lo hemos propuesto, es la, el desarrollo de, de la web y de todos los canales de comunicación digital. De hecho, acabamos de relanzar hace dos semanas nuestro sitio web, eh, tiempoar.com.ar, y esto tiene que ver con que Por más que el diario pueda seguir marcando agenda fuertemente, y que el diario de los domingos, cuando nosotros salimos, es muy importante, durante la semana pasan un montón de cosas, y, e incluso las notas del papel se leen mucho más en digital. Hoy el 80% del tráfico que recibimos eh, en la web proviene de las redes sociales, es un lugar donde hay que tener presencia, hay nuevos lenguajes, nosotros veníamos de un diario papel, entonces esto incluye aprender esta lógica, seguir desarrollando este, este esquema de responsabilidad del lector con la información, porque en definitiva nosotros dependemos mucho de los lectores y de los socios y hay que demostrar que esa confianza que te dan cuando te pagan después se, se, se exhibe como un periodismo distinto y honesto. Entonces creo que el, los desafíos están en que, en que este discurso que nosotros tenemos poder profundizarlo, poder ir aprendiendo de la mano de los lectores y desarrollar esa comunidad que soporte un periodismo independiente. En definitiva, creo que con, con momentos y épocas como esta donde donde desde el gobierno se favorece la concentración, la única manera de romper con eso es con medios autogestionados y esos medios autogestionados solamente pueden depender de electores comprometidos. Entonces creo que ese es un gran desafío que tenemos nosotros como exponentes de, de, de todo un... Un mundo de medios autogestionados que hay en todo el país y probablemente más fuerte en el interior que en, que en Buenos Aires, eh, pero que, que tiene que desarrollarse más y que tiene que fomentarse. Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Bien, y agregá más vale que manden el papel a la pampa, loco. Nosotros queremos <risa> leer Tiempo Argentino en papel también. Eh no sé si hay una posibilidad real o, o es muy complicado eso con algunas lo, ciudades que sabemos que claro. son, somos muy chicas para para lo que es el mercado, ¿no? No hay no hay lugar no hay lugar chico, no hay lugar chico para nosotros, de hecho estamos ahora yendo a Tierra del Fuego, hemos llegado también a Tucumán hasta hace muy poco estábamos en Tucumán. El tema más importante con esto es que el sistema de distribución de los diarios de papel es bastante ineficiente porque Para darse una idea, de un diario vendido en la ciudad de Buenos Aires, eh, el 33% del precio de tapa solamente le llega a la cooperativa. Eh, todo el resto se va entre bueno, los costos de impresión, los costos de los costos también de, del insumo, del papel prensa, que es carísimo, y después el precio de tapa le queda 40% de canillita, 10% de la distribución. Si a eso le sumamos un flete al interior es muy poco el, el, lo, lo que a uno le queda por ese diario producido. Entonces, el esquema que hacemos, y esto si sí hay gente en la PAPA interesada de llegar al diario, nosotros estamos muy interesados en seguir llegando a otras localidades. Lo que necesitamos es enviar la cantidad de ejemplares que se vendan efectivamente, claro, sí, y sí. que no llegar a este lugar sea una pérdida, pues si llegar es una pérdida, nos estamos autoinfligiendo daño. Este, pero allí donde haya una persona dispuesta a, a recibirlo y a organizar esa distribución, nosotros... Más que interesados en llegar y en seguir haciendo federal la presencia del papel, por supuesto. Uh -huh. Bueno, nos, nos queda picando la idea, ¿eh? Sí, sí, acá, bueno, uh -huh. en Radio Carmes vamos a analizar por ahí esta ingeniería. Me, me, a mí me impresiona la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tienen. O sea, 100, como vos dijiste, es, es poco más que una pyme, es un poco más que una pyme. Eh, ¿Se pueden vivir todas esa cantidad de trabajadores de, de esta manera autogestionada? Sí, o sea, nosotros tenemos igual entre los 97 que, que, que somos hoy en la cooperativa, no todos laburan full time, debemos tener alrededor de un 60% que hace el full time según el convenio de prensa, que son 30 horas semanales, y después el resto tiene distintas dedicaciones que tienen que ver también con, con una lógica previa a la cooperativa. De todas maneras, hay que decirlo también, nosotros hoy estamos por debajo quizás del, del salario de mercado tradicional del periodismo, pero sí toda esta gente está viviendo de lo que, de, de lo que hace y, y, y, y sosteniéndose con, con, digo, con el esfuerzo que implica desarrollar un medio de estas características, pero, pero es posible es posible y, y ha logrado sostenerse y creemos que el salto está en esto, en, en seguir avanzando y en no quedarse, digo, en, en reinvertir en para desarrollar esta web, Esto también es importante para los que ya consuman en Digital Tiempo, está en la web todos los días y los domingos la edición papel se puede leer eh, por vía digital a través del sitio tiempoar.com.ar. Eh, entonces la verdad es que son mecanismos para desarrollar que, que, que, re, que alimentan este, esta maquinaria y que por supuesto nosotros estamos más que contentos en, en trasladar estos conocimientos. Digo, después de tiempo se ha abierto como cooperativa El Ciudadano Rosario, La Mañana de Córdoba... Eh, la portada de Esquel, ahora los chicos del diario Hoy de la Plata también salieron como cooperativa, digo se está abriendo un camino ahí que hay que explorar y que nosotros queremos acompañar porque creemos que el futuro del periodismo tiene que ser autogestionado si realmente queremos darle valor a, a la independencia del oficio. Javier Borelli, muchas gracias y más vale que si querés agregar algo más, contar algo más, este ahora mismo te estamos escuchando. Ah, simplemente agradecerles por el contacto, decirles que nosotros nos sentimos parte de un colectivo más amplio, que ustedes también integran y que queremos estar a, a disposición para todo lo que necesiten porque sentimos que ustedes han estado también y nos han empujado en todo este tiempo y, y, y somos agradecidos y sabemos que de esto nadie sale solo y solo contribuyendo entre todos a, a favorecer medios medios que, que sientan el periodismo de la misma manera, se sale Así que un, un abrazo grande y sepan que aquí tienen un aliado para lo que haga falta. Dale, gracias de vuelta y abrazos. Un abrazo, hasta luego. Javier borelli es director de Tiempo Argentino, que bancamos, y, y que además este yo creo que ya una cosa va de la mano de la otra. La palabra profesionalismo para uh -huh. ejercer el periodismo eh, eh, ha ido perdiendo su significado original. No se sabe de qué mierda hablamos cuando decimos que uh, un tipo es un periodista profesional. Comenzó siendo un elogio. Lo que pasa es que se mezcló tanto con los llamados periodistas profesionales, que en general son los de los grandes medios, que habría que ir buscando otra palabra cuando queremos decir lo que queremos decir. Lo que quiero decir es que Tiempo Argentino hace un periodismo de la puta madre. Comprometido. Pro, digo profesional uh -huh. y creo que en ese sentido el compromiso es inevitable hoy para ser un buen periodista, para hacer periodismo eh, tal como la palabra lo dice. Sí, a mí lo que me sucede además con esta experiencia eh, y con la nuestra también es que es posible que periodistas trabajen de periodistas y no de taxistas o de otra cosa que tal no es algo menor, pero no es la vocación, no es el oficio que se está eligiendo sin este o Subvirtiendo esa obligación de que sea en relación de dependencia. A mí me parece que está buenísimo eso. Bueno, estamos acá en la kermés de los sábados, escuchamos musiquita y seguimos charlando y supongo que va a venir toda la otra gente que había. Y no se están y chupando bien, en la cocina. La cocina. Y eso joda, hace un frío en la cocina, qué no qué sé cómo pueden. Es Iberia, es Iberia. Sí, pero le están dando al costo. Claro, que porque están, se hacen los rusos todo. ahí con esos sombreros peludos. ¿qué que era?